Bismillahi rrahmani rrahim Amma yatasaalun Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Acerca de qué se preguntan entre ellos quienes rechazan la verdad. Anin-nab'il-'azim acerca de la gran noticia de la resurrección. Alladhim fihi mukhtalifun sobre la cual discrepan. Kallaa saya'lamun Mas ya sabran lo que le sucederá. El día de la resurrección por negarla. Zumma kalla sa'lamun. Ya sabrán lo que les sucederá sin duda alguna. Alam naj'alil arḍa mihada? ¿Acaso no hicimos de la tierra un lugar habitable? Wal jibala autada e hicimos de las montañas estacas para fijarla. Y los creamos en parejas. E hicimos de su sueño un descanso. Y que la noche los cubriera con su oscuridad. Waja'alnannaha rama'asha A'isimus del dia para que buscaran en el su medio de vida. Wabainna fawqakum sab'an shidada. I levantamos sobre ustedes 7 cielos firmes. Waja'alnā sirājan wahhajan. I dispusimos en ellos una radiante lámpara el sol. وانزلنا من المعصرات ماء فججاجا Hacemos descender de las nubes agua en abundancia. لنخرج به حببا ونباتا Para que con ella broten las semillas y las plantas. Wajannatin alfafa y crezcan densos jardines con árboles cuyas ramas se entrelazan. En yawmal fasl kanamiqata En verdad, el día decisivo en que Allah separará a los creyentes de quienes rechazan la verdad para juzgarlos está fijado. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا Esse día sonará el cuerno y acudirán en multitudes. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا El cielo se abrirá dando paso a numerosas puertas para que desciendan los ángeles. Wasuyirat il jibalu fakanat sarabaa. Y las montañas serán eliminadas de donde se hallaban y se convertirán en un espejismo. Inna jahannamakanat mirsada. Realmente, el infierno estará al acecho. Littahinam aabaa y Jimuraran quienes se hayan excedido y hayan rechazado la verdad. Labithin fiha ahqaba Allí permanecerán durante siglos indefinidos. La yadhuquna fiha bardan wala sharaba No hallarán nada que los refresque, ni bebida que aplaque la sed illa hamiman wa gassaqa solo tendrán para beber agua hirviendo y las secreciones de las heridas de sus habitantes yaza an wafaqa será un castigo acorde a las malas acciones que cometieron innahum kanu la yarjun hisaba No esperaban rendir cuentas de sus acciones. Y desmintieron rotundamente nuestras aleyas. Y todo lo hemos registrado con precisión. Y todo lo hemos registrado con precisión sufran pues no haremos sino aumentar su castigo enna lil muttaqina mafaza ciertamente los piadosos triunfarán hada'iqa wa a'naba tendrán jardines y viñedos en el paraíso wa kawa'iba athraba Y Uríez, de eterna juventud, de la misma edad. Y copas rebosantes de un vino no embriagador. No escucharán en el paraíso banalidades ni mentiras. Jazaa min rabbika ata'an hisaba Esa sera su recompensa. Una concesión generosa por las acciones que realizaron de parte de tu Señor. Rabbis samawati wal ardi wama baynahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitabā El Señor de los cielos y de la tierra y de cuanto hay entre ellos El Clemente Nadie podrá pronunciar palabras sin su consentimiento Wa yuma yaqūmur rūḥu wal malā kato saffa alla yatekallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawabaa. Ese día, el ángel Gabriel se presentará junto con los ángeles alineados y solo hablará aquel a quien el clemente conceda permiso y no dirá sino la verdad. Thalika al yawmul haqqa fa man shā at-tahad ilā rabbihi maābā Ese será el día ineludible. Quien quiera, pues, que tome el camino que lo lleve a él, obedeciéndolo para estar a salvo de su castigo. Innā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 realmente les hemos advertido de un castigo cercano ese día el hombre verá las acciones que realizó y el que rechazó la verdad dirá ojalá fuera polvo y no hubiera existido nunca para no ser castigado